в роли писанта, kill. Y no, señores, no se han equivocado. No están en Transistor, no están en Universal Terror, ni alguna de esas cosas diabólicas. Están en Nuevo Correcto, están en Hip Hop Pro. Muchas gracias por ingresar a este su portal de radio favorito, hubo Radio, y sobre todo a este programa tan chingón que es Hip Hop Roll. Después de un rato de mi ausencia, espero no me hayan extrañado. Que sé que no es así eh, estoy de regreso con un programa que creo que les va a gustar un chingo eh, dedicado meramente al rap mexicano eh, les va a gustar yo lo sé ustedes notarán que este programa ahora va a durar aproximadamente una hora así que esto nos da un poquito más de holgura para platicar de cada una de las canciones y o grupos que vamos a presentar y también cabe mencionar que pues van a ser más las que podemos presentar esta noche, tarde o día lo que sea que esté sucediendo en su ordenador o en su dispositivo móvil que nos esté escuchando eh, esta canción me gusta mucho Es como de las ondas del, del Juan Descuartizador Que por cierto le mando un saludo, espero que se mejore me, me avisó que estaba un poco mal, ojalá y no se muera Porque ¿quién haría su programa tan chingón? Pues, ni modo, lo haría yo, pero no, no quedaría tan bien eh, Pues vámonos al grano, directamente Con algo de Los Caballeros del Plan G Una canción ya un poco antaña Pero es algo que recuerden, ustedes me piden Yo solamente estoy aquí como mediador. Vamos a escuchar esto: que es un mix de los caballeros del planje. Les va a gustar. Me quieren como ciudadano y varios MCs Están diciendo ahora me bajas del escenario Ajá, permíteme que me ría Aléjate de este mundo, no quiero oír más su mentira El micrófono es visto para la batalla lírico física Colegas a mi espalda están dispuestos a sacrificar Su vida verifica en cualquier lugar Defiendo el ideal, responsable de esta líneas. Arriba del escenario distingue el escuadrón especial Con la super G sobre el pecho nunca habrá otro igual Vamos ganando críticas, saludos al mundo debajo Caballeros de flanquea, capa y espada peleando Haciendo colección a Nuevo León con e. Santos Graduado con los más altos honores de la escuela de la rima Mi tesis de el mid -boom. El del mid-boom, llevado el título de maestría de aquí hasta Hungría El juego es más atractivo con el señor de la S Los accionistas invierten y la gente se entretiene Arriba del escenario está más que comprobado Los resultados siempre ganamos Nunca perdemos, nunca empatamos Líbrese por donde sea y hace marcios a la tierra Esto es delicioso como cuando los viniles truenan Soldados de alto rango como Ramo y ahora en la artillería Experto en ataques de manera complicada y sencilla Verás caer mis versos como esta vida Y puede que la persona que los detenga hoy no exista No quiero ser presumido ni tampoco ostentoso Pero el título de campeón está escrito en mi cinturón Caballeros del blanque, ahora nos ves y ahora no Atacamos más rápido que las técnicas del 10 -2. Representando en el escenario con los estruendos colosales. Cuando tomamos el micro tiembla la tierra y los mares. Y si no sabías, pues ya lo sabes. ¡Qué locos y artilleros redefiniendo el juego! Señores, expreso yo mis dones, no traigo propulsores y fáciles calo torres, todo paso a paso no brincándome eslabones, Yo sin darse cuenta, mientras el tiempo corre, diversos escuadrones formaban conspiraciones, donde surge el plan G, que daña MC, sobre la escena mi destino es vencer, supremo equipo manteniéndonos en brecha, con las armas blancas, ni yo se torna meta. vete no eres pieza, no me llames alteza Un caballero más, con rimas enteras. Ahora estamos listos, da inicio a la contienda. Iluso, prepara, tácticas y estrategias. Mirad, acaparando. Cuando hago presencia, efectúo mi papel, impresionando a la audiencia. Intacto de traje y no hay ciencia ficción. Toxicón, vamos, dile de dónde vienes. Te traigo en el Durango, poniendo dos en el alto. Con H, siéntese somos los caballeros del plan. Hey, estoy listo, de momento preciso, actuar. No intentes hablar sin antes de escuchar. No estoy dispuesto sentado y callado es mejor Ignorar mi presencia No importa tu ausencia Mis palabras no llegan de alguna otra manera Me ves aquí levantando el movimiento No cambiaré mi estilo para conseguir dinero Sabes que puedes encontrar en cualquier lugar Un chingo de personas que raperos enseñarán La cultura para ellos obtener fama y dinero porque me No me espalache y no tengo astucia Con la gente secreto de la KGB Solo que este hombre trabaja para ser sencer A mí no convoca, pongo en práctica el plan que Huma mis enemigos, ya los he visto caer Y no hay misión imposible, me hace segunda simple No más hacer ni fraude llegaron los elegibles Auténtico hip hop, predica sercomagno Y por enésima vez levanto mi cántico De lo teórico a lo práctico, uno las distancia yo No como pseudo-MS, que prefiero no nombrarlos Honesto, con mi gente Solo que recuerdo a personas que detesto Estamos los únicos que deberían estar y ser Los que estamos aquí, los caballeros del plan G Así es, muchachones, estos fueron los Caballeros del Plan G. Eh, Una banda que ya, ya tiene bastante ratito de andar por ahí dándole al rap Igual, eh, dentro de muchas controversias Pero igual eh, vamos a seguir eh, con algo de, de, de rap de este nivel Precisamente con sus entre comillas eternos enemigos Rango bajo, precisamente Sí, ya hablando de rap de Durango Que es, como lo habrán notado Un rap más, más pesadón eh, Sin antes, no quiero Olvidarme de Agradecer a todas las personas Que se acordaron de, de mi cumpleaños Por si no lo sabían, ese cumpleaños Bueno, fue el cumpleaños de un servidor El pasado 14 de septiembre eh, Fue el día Uno de mis cumpleaños más memorables no tanto por las personas con las que pude festejar sino por todo lo que conlleva un un, un cumpleaños eh, cerca de las personas que yo que yo estimo eh, gracias por sus comentarios vía facebook vía twitter o, o cosas por el estilo eh, ya en el siguiente bloque hablaré de, de cuáles son los medios en donde nos pueden contactar a todos los integrantes de equipo radio pero sigo muy agradecido con ustedes igual eh, seguimos eh, con este fondo medio locochón si lo pueden escuchar bueno eh, vamos a seguir con esta rola que les mencionaba de rango bajo voces en aerosol discúlpenme si me escucho un poco extraño pero tengo problemas con mis muelas de juicio <risa> me están saliendo en este preciso momento y no puedo hablar bien. Entonces no no es que sea un mamón o que quiero hablar a medio. Medio fresa mi rey, pero no, es la, es la muela mi rey. Entonces vamos con esto. A ver, permítanme. Sí, precisamente vos en el una rola muy muy chingona y que le precisamente pues le tira a los caballeros del planje. Ya escucharán. Ahí se nota el odio que se tienen, ya es una rivalidad muy vieja, pero igual coincidió. Ustedes me pidieron estas rolas y coincidió que pues, tuviéramos estos dos tipos juntos en el mismo bloque. Vamos a escucharlos. ¿Cómo puede ser posible que haya personas que lleguen a tal grado de inconsciencia? De dañar y humillar y hasta negar el saludo a los que les rodean. Y no detenerse ni siquiera un minuto a pensar en cuáles serían las consecuencias. Las 70 veces 7 fueron cumplidas. Y serán expulsados del mundo del hip hop, como el padre expulsó a los vendedores de su templo. Hoy el mundo del pop los espera. Esto no fue algo que nosotros deseáramos. Lucieron ustedes con su soberbia, avaricia y gula. Ay, pobres de los títeres que los alaban, siguen y maman. Porque son como las moscas sobre la mierda mientras está fresca. Ninguno de sus enemigos conoce sus miedos y sus debilidades mejor que nosotros Y también sabemos que los golpes internos son más dolorosos que la hermana muerte Ezequiel 15 del Antiguo Testamento afirmará mis palabras Mi boca permaneció callada y mis manos atadas durante mucho tiempo Y si ustedes piden, con insistencia, se les dará Danles batallas verbales que sepan que estamos de frente Las espaldas ya haremos Y mi gente marcando estilos ja. Perimetral al puerto Dolorados Nunca ancestrales Ahora llamado los magos De líneas tiradas, trazadas Causantes de estragos Son como escritores en doble fase Avanzando otros niveles Cruzar la línea a cual tú perteneces Mundo señalante de siluetas Entre gente que disputan el honor Desde los meros contendientes Rimas son los puños que te harán caer los dientes Con las tácticas que tengo Sin forma de un maestro Eso es lo que importa Sin duda del micro honesto. Hemos llegado amor De lo subterráneo inverso Juego y el pasado se transforma en un destello en tu mente ¿No crees que esto ya es suficiente? Tenemos pasos dados alargados para vencerte en escenarios Donde quieras, a diario, un mercenario Marcando y disputa del estatus hoy los santos maradiaga Bien frescos son los vientos y las armas Las mías son las más cuerdas, las tuyas como manzana No muy brillantes Rimas en tonos mate y con dedicatoria a infranqueables, infalibles, no inestables, indomables, supuestamente incontenibles e insuperables, Al final de cuentas, por dinero, como muchos metales, útiles y maleables, aristócratas del rap, la ley del talión es para todo ser humano, aún invencible al tricloroetano como Uruguay y Argentina pelean por la adopción del tango, a la trascendental, solo esperando un fallo, así yo, un año, dos años, tres años, hasta hacer lo que William Wallace con su alteza, el rey Eduardo, ahora alerta Todos, por bien, no adoren becerros de oro No dejan de ser rumiantes Sin grandes problemas, te dejan solo Observa, siempre falsedad clara Y de lo que cantan Música de violencia impregnada Más son buenos estudiantes Y su núcleo es la clase alta Y aún así dicen ser mejores Como Rómulo y Remo de Roma Fundadores y carentes de progenitores La puta loba que los criolos los enseñó a robar Y a ser malos actores Innumerables discriminaciones Como cantidad de sangre y balas en Cisjordania No te dejes de engañar Los cantos de Sirena son parte de a las mañas en este carrusel es, es el que decide de nosotros que va a ser Trepador del caballito, subirás y bajarás Pero de tantas vueltas marearás y te caerás Atención mentirosos, yo sí vivo la escena Y ¿eh? lea, lea, en mi rap te tambalea oh, Lea, lea, en mi rap te tambalea Rimas de rango bajo en la asamblea La catomba está por comenzar con mis tácticas de guerra te vamos a acabar Mis peones y su pirotecnia Listos están y las demás piezas Todas en su lugar, ansiosas por luchar Contra tus ideales que nos quieren estancar En este espacio sideral Que no te deja escapar porque En mi partida de ajedrez, y aquí me ves representando al RB. Con tus estrategias no me podrás vencer. Ahora es tiempo de mover las piezas y derrocar a tu reina. Con mis torres, los alfiles los peones, montando los caballos, defendiendo a nuestro rey. Que es justo lo que no puedes hacer. Pues tú intentas defender tu patrimonio. Hasta vendes tu alma al demonio. Mientras tanto, seguimos avanzando por el tablero. Con la jugada mortal, para el final decirte: Jaque mate. Mate, mate. Tus padres no te parieron, te cagaron y se limpiaron el trasero Con las hojas de tu ridícula rima. y la reina de tus amores Me complace con un freestyle en la verga donde se sientan los caballeros y los amigos de estos pendejos Ni métodos, ni toxicones ni simples, ni cercos Personas como ustedes solo me sirven de basinica Pinches raperitos, descuadrados de capirote Parásitos del hip hop son como garrapatas Les hacen falta pantalones, ola de maricones Me cago sobre su sello, lo vomito y lo pisoteo Me en el micrófono, puse en la tarima Células cancerosas, hemorroides en el culo No me gusta gastar mi tiempo, no, no me, me gusta gastar saliva No me gusta estar discutiendo con los niños popis, popis que no maduran A la verga con estos mensos puñeteros Falsos, hipócritas, cacas, rebabas, raspas, agarrados, pinches lambiscones, acate, bastardos, ojetes catatónicos, hijos de tu reputa, pinche madre. Si quieren batalla conmigo, los abro de patas a toda la bola de burros que toman el micro, no saben, no miden palabras sin mentiras. Corran, corran, rápido hacer tarea. Yo soy el caporal y la altura no me marea. Como a ti microbio, ningún tributo, solo un tema más, apago el micrófono y punto. A poco no, no está más más hardcore esta esta rolita. Me gusta un chingo. Ustedes me la pidieron y a mí también. Me gusta mucho ponerla porque sí. Está bien. Bien hardcore. No, no tanto, pero sí. Se nota acá la rudeza, Sobre todo la última línea. Está chingona. Eh, vámonos rápido, ¿no? Para no perder el tiempo en habladurías. Vamos con un exponente muy bueno y de digno, viejo y respetable del hip hop mexicano eh, Mexicano 777 Una rola chingoncísima también, yo creo que para mí todo es chingón Siendo hip hop, pero también no hay, hay niveles eh, Vamos a escucharlo, esto se llama Dios y el Diablo, de mexicano 777 I'm gonna Redmazo tiene este este cabrón el mexicano 777 eh, pues yo creo que ya estas rolas ya las van a disfrutar más después de este puentecito que se aventaron después de estos cinco pozoles que se echaron eh, los pambazos del pomo de las chelas ya estuvieron cubos ya ya vomitaron yo creo que ya es hora de empezar una semana Realmente siendo mexicano, realmente haciendo las cosas como se tienen y se deben de hacer. No solamente hay que gritar el México, sino hay que sentirlo. Así que échenle ganas cabrones, estudien, estudien con huevos si trabajan, trabajen con huevo. No hagan las cosas, no hagan mamadas, por favor. Solamente así, nosotros, si no vemos por nosotros, los de allá arriba, créeme o créanme, que no lo harán. vamos con esto que es flor imperial de bastón algo ya más chi, chirindongo dirían por ahí muy buen flow también allá de gómez palacio durango vamos a escucharlos El resto, mi solo movimiento, mi flor imperial, ritmos violentos. en tiempos violentos, me siento hirviendo por dentro, suele pasar que en cada verso quiero matar pero tranquilo, aquí nos disparamos con estilo, quien no sabe apuntar puede morir en el descuido cuelgan de un hilo, sus rimas y sus ritmos van a perder cuando yo pierda los estribos, mijo, abre la puerta que haya alguien afuera con un mensaje urgente y un cuchillo por lengua ven y pelea, con esta fiera, y ten en cuenta que mi nombre es Hip Hop, aunque me apoden muelas yo le soy fiel a la Vieja escuela por el respeto al arquitecto va el negocio sobre ruedas mi trébol contra tus espadas sobre la mesa te sobra la confianza pero te faltan fuerzas. Esta es la flor sí, la flor imperial apuesta a todo lo que tengas juega a ganar Esta es la flor sí, la flor imperial barra tras barra te sepulta el sonido brutal Esta es la flor sí, la flor imperial apuesta a todo lo que tengas juega a ganar Esta es la flor La flor imperial. Si en rima te señala, comienza a rezar. ¿A qué viniste con ese intento? de estilo como si fuera fácil rapero farsante tú eres de los maricones que se caen por todo y siempre chillan el penalti sobran bocones como cruz de clones pero se topan con cabrones que no les importa pasear en su alazán de poca monta abortos de poeta me ven rimar y les tiemblan las tetas escribo en el cuaderno y te cuento lo que veo, más siento la necesidad de hablarte sin rodeos, de asesinar al genio, dejarte sin deseos si amas tanto el rap deja tan feo de que te pavoneas neta que no la meneas con rimas tan culeras y tu DJ sin ideas ¿quién te dijo que eras competencia? Debes tener lastimadas las muñecas por tantas puñetas esta es la flor, sí la flor imperial De moda, pero parecen más. de porras, escógete entre tus amigas a las más gritonas y tienes en la bolsa la victoria. Sencillo, ¿no? Dímelo tú, ¿en qué consiste ser un buen en sí? Llevar borregos al evento igual que lo hace el PRI. Más allá de tus amigos nadie quiere tu CD. No es para menos si el producto es un maniquí. Dale nivel al juego y presume luego. No sé si es mío el pedo, pero veo que el que no le copia a Tego es porque copia a los gallegos. Yo le copio a los rancheros y me empedo. Calor de un bajo sexto, soy del tipo de cabrón que no es bien visto. Un ginecólogo, ventrílogo que sabe calentar el micro, un tomador de ritmos. Bastón está de vuelta, pa' que cierren el hocico. Esta es la flor, sí, la flor imperial. Apuesta a todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial. Barra atrás, barra, barra de sepulta el sonido brutal. Esta es la flor, sí. La flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar, esta es la flor sí, La flor imperial, si mi rima te señala, comienza a rezar ajá. De vuelta a las calles, esto es bastón pa, la banda bastón Doctor Supremo en los beats, muelas de gallo en el mic Esta es la flor Después de esta linda melodía, qué bonita canción chingao Después de, de esto que es bastón, con un ritmo bastante gordo, como ellos lo mencionan, un rap gordo. Una de mis bandas favoritas. Eh, bueno, antes de nada quiero mencionar, también quiero mandar un saludo a una persona muy especial, que en este momento está compartiendo muchas cosas conmigo. Un besote y un abrazo, Jessica, gracias por todo. Sí, me vale, estoy en la... En, en, en mi etapa melosa Como dirían por ahí Pero me vale, ¿no? Yo creo que a eso se, se viene a este mundo A disfrutar De todo lo que nos hace humanos Y hay veces que eso es lo que De lo que se olvida la gente, ¿no? Muchas veces las personas tan cuadradas Tan sistemáticas se olvidan de lo que realmente Te hace sentir vivo tu Jessica me hace sentir muy vivo, muchas gracias por todo y bueno, regresando a, a este pinche programa vámonos igual con algo de rap gordo dirían por allá, esto es caporal quiero que lo escuchen, pongan mucha atención, su pinche estilo está de huevos, él pertenece a rango bajo, claro está dirían por ahí, eh, vamos a escucharlo esto se llama, a ver permítame por favor Esto se llama Administración Rap Como les mencionaba De rango bajo, escúchenlo por favor Les va a gustar Un estilo muy peculiar es Lo mejor que hay Vamos a ver la la la la la Sigo violento, arrebaldo el reino, tengo un objetivo, una misión y no me peino. No es rap de y ni el MC de party, evangelista como Nebu Sahas Tari. Están en busca de una verdad más sana, para los ghettos en forma de rima osana. Buscando la operación, óyeme vivo y esto es para tu salvación. Yo black a person, black a person, black a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 La su presencia en aumento En la pataca, mira que como ataca La presencia de Dios, nadie irá a la vaca Se cree el mejor que el más grande del verso En mesa inconverso, y estilo no fuerzo, Estoy aquí, no me venga con eso Soy aleluya, si mola, estoy de regreso Esto es para ti, me lo fin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 Elaboración, más en el Lumbi, sacan las palabras de que de hasta Brooklyn. Evangelista, linicista, si es ahora. Estoy de nuevo formando un tornado, de palabras va pa a seguir al más buscado. Finalidad para encontrar la paz. Nadie se meta que quiere saber rapón mi mi Microphone, tumba mala casa En la manera que es mi estilo que te pasa ¿o? Es la amenaza, percusión rebasa ¿o? Mira que los micros los agarró con tenaza Sigo en las calles, respeto rey. Yo soy el bate con el pelota de bebé. también un bastante pesadito su estilo que maneja este cabroncete de caporal me gusta un chingo antes que nada quiero recordarles que tienen la obligación de seguirnos eh, no se crean, pero sí eh, les invitamos a que nos sigan en lo que es el twisters dirían por ahí con el facebook también muchas personas que le denominan así el mío, el de un servidor Por ejemplo, en el Twitter es mc-wedge, así lo pueden buscar, y en Facebook pueden encontrarme como mcwedge, todo junto, eh, ahí me encontrarán, podrán eh, tener contacto directo con un servidor, eh, hacer sus críticas, sus pláticas, eh, sus observaciones, peticiones y demás. Es la forma más directa en la que podrán estar con los integrantes del gran Gran equipo de Kibo Radio que conformamos y que le echamos muchas ganas para que ustedes tengan lo mejor del entretenimiento en música. Eh, estoy muy feliz porque este proyecto se ve que todavía tiene mucho, mucho para dar. Y vámonos al carajo, vamos rápido. Vamos a escuchar algo de tequila, claro que sí. Igual un veteranazo, un, uno de los chingones. eso es algo de su material, o, ojo, eh, no es de su último material, pero sí es más recientillo. Eh, esto se llama Otra Dimensión, es de tequila, escúchenlo cabrón. Pienso en vida y muerte, bajo la tempestad me debilito, grito al cielo ¿Quién soy?, abriendo mi séptimo sentido Descompongo mi dimensión, parando el tiempo con un ruido fino Me imagino, cómo se parte el cielo, lleno de truenos Una destaca de nubes a bajas, moviendo clasares, rompiendo los hielos Mi cerebro en su labor, muerto sudor y guardo el rencor Otra maniobra me tomo en su como una palabra que ya terminó He intentado romper las reglas del común ser humano Eso de llorar, amar, sentir y también lo de sufrir en vano No veo la manera fácil de cómo esquivar aquel esplendor Resultado de reñas remotas, una derrota vuelve el desamor Aquello está muy difícil, no lo puedo apartar de mí Después de aquel mal momento me pregunto si no Sí, que fue de mí, qué me pasó, por qué caí Mi mala conciencia no sabe del tonto error que cometí Me convertí en psiquiatra de psicólogos con rabia No cabían mis grandes odios en los oídos de secretarias Varias confusiones, sensaciones me atacaban Y una enfermedad extraña que comenzó desde la secundaria Por la mujer que me arrulló en sus brazos Por ella Extraño el canto de aquella voz inigualable Un sable cortaba un silencio de maple diciendo hables, al arrorro niño duerme ya Mamá, ¿por qué crecemos y perecemos en nombre vil final? Mi mal, pinta mi dimensión de algún color que se haya perdido en tu cabello Una fachada con tu mirada poniendo mi sello ello podrá cambiar la forma de vida con la realidad Quiero volver a nacer de tu panza y ver cómo me cargas queriendo llorar Día más. Me voy alejando de aquel inicio, sin descansar Me voy acercando al día de mi juicio Aquí no es ganar, ni mucho menos existe el empate Amo matar al tiempo, pero odio que el tiempo me mate date una pausa, piensa en causas de existir El devenir advierte muerte y quiere verte sobrevivir Naces, creces, reprodúcete, lúcete en tu sede Ver procede y me cuentas lo que sucede Hace tu pequeña parda una muralla china Grita que sí me es alcanzable y no hay quien pare tu jabalera Lanzas hasta el punto más lejano donde ya no puedan verla y quieran ver cómo es la fuerza de tu mano esto fue tequila con otra dimensión una rola bastante chico quiero mencionarles eh, que bueno varios de ustedes que vos escuchas mis queridísimos escuchandos eh, me han pedido que de dónde pueden conseguir la música que yo llevo a poner en los programas eh, es muy fácil compañeros ya les mencioné a través de las distintas redes sociales y del poder del internet ustedes se pueden acercar a un servidor y decirme ¿sabes qué? quiero el tracklist de la semana por ejemplo y yo les mando así completitas, se las mando eh, para que ustedes lo puedan escuchar o de igual manera eh, no sé, les puedo mandar el nombre de las canciones y si ustedes las descargan por su cuenta aprovechen todo lo que es eh, esta, esta gran arma que debemos usar a nuestro favor que es el internet y, y nos ayuda mucho a encontrar lo que tal vez antes era muy difícil eh, precisamente youtube es un arma muy poderosa no se encuentra todo eso si sí, el verdadero rap eh, hay veces que sí muy, muy difícil encontrarlo eh, o si se llega a encontrar es con muy pésima calidad En audio, entonces este, la mayoría de la, de la música sí la podemos localizar por internet. Y si no, pues insisto, asistan a, a, a, a eventillos. Siempre hay eventos. Hay, con, compras discos de 10 pesos con un material chingoncísimo que la verdad lo vale la pena. Entonces, pues vámonos rápido. Igual algo más movido, más suave. Son estos es Skull 77. Eh, ¿Qué pasará? Se llama eh, Con una colaboración De la mamacita de Chimbo Escúchenlo por favor Ahora vengo más seguro de mí mismo Hablo un poco más de mí No es lo mismo Verás que no es lo mismo Mis perros harán temblar a más de uno como un sismo Harán comprobarse, harán hablar al periodismo Si, y solo así Me van a escuchar y me van a No, que quiero espacios y tan solo hay pendejadas como tirar piedras la gente se pelea con el que es más verga el que dice que es más verga solo el respeto es el deseo para el futuro en mi lista de deseos este es el número uno qué pasará qué va a pasar no lo sé dímelo tú qué pasará qué va a pasar es la cuestión de la actitud qué pasará qué va a pasar no lo sé dímelo tú qué pasará qué va a pasar es la cuestión de la actitud na na na na hoy na na na na hoy Y nana nana nana nana nana nana nana Bon bonde bonde de bonde bonde de bon de bon Bon de bon de bon Y que pasará cuando el trato se termine Seguiré haciendo rimas y no me importa lo Lo que piensen los demás de mi le sale sonrando Aunque las puertas me cierran yo sigo comunicando Más penas que glorias, más tristeza que alegría Eso es lo que me ha dejado, el juego de la vida, Lo mejor que me has dejado, en mi vida doble H Conocer en la nación a todos esos canales Los últimos años solo dormido de barranda Entre DJs y micrófonos, ateros y mitácticas Vida nocturna y con el sonido de la calle Aparezco y desaparezco a tu mujer en un instante Así soy yo, no te molestes el decir madre no lo hace, así que mami, tú callada Ya no diferencia entre Skull Sergio Es la santa de Barbacán No sé qué pasará en este oscuro campo de batalla y El pedido por venir que me depara y para El sentido de mi vida, que en el hip hop Mi estigma, a un lado hasta seguida Construyendo las leyendas juntos, nadie quiere tregua Destruyendo los caminos de a quienes se entregan Tal vez en unos años más podría ver Que el MC dejara su Su alma y ser No es el supremo crecer o crecer Morir en el intento O en ello Guadalajara Guanatos Ah M.C. Sigrid Nananay Nanay Nanay Nanay Sigrid Nananananana Nanay Nananananay Nananananay Injilin together I and One want unity Keep Praise to the almighty Tell the wicked man the cook is not ready And I'll jump on chop When I miss This is much the in a Qué pasará, qué va a pasar. Es la cuestión de la actitud. ¿Qué pasará, qué va a pasar. Yo no sé, dímelo no tú. Qué pasará, qué va a pasar. la cuestión de la actitud. Na na hoy, na na na hoy. na na na na na na na bonde bonde bonde bonde bonde bonde Eh, muy rítmica muy suavesona cotorrona muy buena no no hay que dejar de lado la calidad que este cabrón este cabrón tiene y no no se rían de mi fondo musical es algo que se me atajó poner suena chistosón es para romper el hielo <risa> eh, pues ya llegamos a la parte final entramos derechito a la recta final como dirán por ahí de este, su programa favorito de eh, Kibo Radio precisamente estoy hablando de este Hip Hop Pro de la semana eh, muchas gracias estoy muy contento de que nos sigan todavía y estaré más contento si ponen su comentario aquí abajito, aquí en donde dice comentarios precisamente dejen su, su post Díganos algo, pero dejen algo eh, Vámonos de lleno Esto es Sangre Negra Junto con Circo La Nación Se llama Flores del Desierto Un remix Un chingoncísimo Escúchenlo y regreso por despedir. sin sentido Para el que no sabe nada Un sufrimiento masivo de aquella tierra espectacular Por amargo de aquella familia afectada Cuerpos hablando por sí mismos Heridas del alma gritando Sácanos estos abismos Nada real hasta que no se vive carne propia ¿Cuál es el fin de un asesino? Ser la copia, bastardo humano Te llevaste la belleza de su cuerpo entre las manos Ojos en el desierto contará tu pecado Por más que trato No logro entender a qué se debe tanto impacto psicológico en la mujer Al ser que da y regala vida Aquella libre persona que temerosa camina Imagina que diariamente tu cuerpo es observado Que hay un enfermo asesino que a tu futuro ha marcado Y en cualquier lado puede atacar Mientras tu mente no asimila que te van a matar y es que estoy el mismo sector, pero, pero no hay nadie que hable cuando esto no es censurable Cuando el gobierno considera demanda inapelable Es irresponsable, no más gente que muere en vano Florece en el desierto en el recuerdo, serán libres de tanto daño Que jamás les repondrán, verán que en el corazón de su familia siempre estarán, siempre estarán. ¿Cuánto tiempo más aguantar esta mentira? A la gente desaparecida no la encontrarás Justicia para nuestras hijas, todo México al unísono te grita ni una más ¿Cuánto tiempo más aguantar esta mentira? A la gente desaparecida no la encontrarás Exigimos al gobierno justicia para nuestras hijas, todo México al unísono te grita ni una más ¿Cómo es que esta gente opera? ¿Cómo hacen que más gente muera? Y después de unos meses aparecen torturadas, mutiladas, osamentas no identificadas, gran sadismo y cabezas cortadas. En pedazos o quemadas, y el gobierno de Chihuahua otra vez no hizo nada. Manos atadas con cordones negros, cuerpos putrefactos, cráneos descompuestos, agentes sin la banda, los ruteros, pirámide asesina, introduce palos y sustancias tóxicas en la vagina. Mala suerte de ser niña Pues te viola por semanas sin remedio Y al final te asfixia 400 muertes, desde 93 feminicidios Posibles causas sin esnof O sexo necropílico Esto es ilógico, escucha lo que digo Si ves películas es es tuyo el homicidio ¿Cuánto tiempo más aguantar esta mentira? A la gente desaparecida no la encontrará exigimos al gobierno justicia para nuestras hijas, todo México al unísono No te grita ni una más ¿Cuánto tiempo más?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 Que aún no se ha perdido. 400 almas sustrajadas, después aparecidas, sus familias desmembradas, pidiendo ayuda, buscando alguna mente competente. Y mala suerte, estamos en el pueblo de promesas dirigentes, inconscientes. Maldito servo, no te arrepientes. Pues la complicidad de tus acciones lleva sangre de inocente. Y tu cobarde asesino, yo te maldigo. Que regrese a ti toda la mierda sin sentido Que has sometido a una de incompetencia de autoridades Así como la falta absoluta de medidas oficiales Solo este silencio temeroso de los gobernantes en estos lugares Se genera así la vergüenza de mi pueblo en Ciudad Juárez ¡En Ciudad Juárez! ¿Cuánto tiempo más aguantar esta mentira? A la gente desaparecida no le encontrarás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 A carcajadas del silencio de cordero cuántas tumbas son que cava Ya muchas son las muertes Y pocas las que cuentas Y flor en el desierto A todo le das de vueltas Solo los hijos de puta Matando por placeres Diz años de impunidad Por tratarse de mujeres No lo creo Archivos son borrados Periodistas sin preguntas Son de muerte amenazados Un regalo en Ciudad Juárez Señora de las lágrimas Si hablamos de mentiras cuántas deben ser las víctimas cuántas. Los pretextos y más, más pretextos. pretextos Solo mierda de mentira encerrada en contextos ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de la muerte de una mujer? Me da vergüenza el saber que hay muertes tan solo por placer ¿O que acaso las cruces rosas son las nuevas flores del desierto Regadas con impunidad y dolor? Y si las mujeres de velo negro están de moda Creo que hablar de política... Por ahora, está de sobra. Esto fue Circo la Nación junto con Sangre Negra. Una canción muy emblemática, muy buena. Y pues ya estamos en la parte final. No me queda más que agradecer de nuevo. Muchas gracias, gracias, gracias. Eh, escuchen los demás programas Universal Esterro, Opción Sónica eh, Transistor El de un servidor Están, Estamos más bien Para servirles Este programa y los demás son suyos Ustedes escúchenos eh, Nosotros casi, casi Vivimos ustedes Y no me voy sino Antes de despedirme con una frase Que dice así Hazlo, no lo intentes O no lo hagas, pero no lo intentes No, no señores, no soy Mariano Osorio Ni siquiera Toñez Quinta No, no se preocupen No vamos a cambiar a una cosa de esas Mucha suerte y mucha paz Yo no me empeño a despertar de ese sueño Yo me empeño a despertar de ese sueño La batalla de esta vida Nunca, nunca se termina Nunca, nunca se termina la comienzas cuando naces comienzas cuando naces al día de tu partida hasta el día de tu partida la batalla de esta vida la batalla de esta vida nunca nunca se termina nunca nunca se termina la comienzas cuando naces comienzas cuando naces hasta el día de tu partida hasta el día de tu partida el haber nacido tienes que morir te de este mundo no vas a sufrir el día que cop pas te vas a reír jajajaja La muerte no me espanta, esa es la verdad, cuando llegue bienvenida luchando por la vida, de un falso sistema buscando la salida, mis derrotas me enseñaron cosas muy valiosas las personas envidiosas son las más peligrosas, las que nunca sobresalen las más orgullosas, las que nunca están contentas, las más envidiosas las que nadie los detiene, las más ambiciosas no me quejo de nada, pues otros están peor, pero cada día que pasa quisiera estar mejor, será la ambición, o tal vez la ilusión pero nunca perdono cuando uso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 La muerte viene y, va, viene y pero va la existencia viene de sorpresa Ay, Desaparece de como un cabrón ladrón en la noche Vivo cada minuto al límite Como si la muerte me persigue Desgraciadamente así es, amigos Cada día más es un día menos Pero con el valor del dolor sobrevivo Levanto el pescuezo y lucho Un kilo soltado Lo temo el futuro, lo aplaudo Y lo espero Relando este consejo con el propio. Que abran los ojos un poco, pero este paso suicidio es lo que miro, es la fuerza. Sigan la lucha y recuerden que en todos los recuerden. hombres mueren, pero pocos de verdad. Viven. La batalla de esta vida, batalla de esta vida. Nunca, nunca se termina. Nunca nunca se termina. La comienzas cuando naces, comienzas cuando naces, al día de tu partida, allá día de tu partida.